La movida como en general, eh, no solo que aparte de la culminación de la marcha que, o del, del 30 que estuvo como buenísimo y que como que se demostraron como un montón de cosas desde el organizativo, desde, las, desde los grupos y las organizaciones y, y un montón de, de cosas que se discutieron y se llegaron a acuerdos y que bueno, que se pueden lograr. En todo lo que fue la previa, que fueron como las discusiones, a nosotros nos sirvió como muchísimo en lo, en lo grupal dentro, dentro de, de la organización Cruzadías, como para poner en palabras montones de cosas que siempre venimos como, eh, no sé, como viviendo e incluso hasta padeciendo desde lo económico, de las dificultades a las que nos enfrentamos cotidianamente más allá de las dificultades, eh de la vida cotidiana, sino de, de poder dar respuesta como grupo a todas estas cosas que nos pasan con la limitante de la, de la cosa de la economía que, bueno, que es tan difícil. Eh, y después, por otro lado, también nos posicionó en, en la ciudad de Nueva de Julio, que es una ciudad, bueno, del interior con todas las características que tiene desde lo conservador y de la poca... poca... Eh, ...del poco lugar que se le destina a la cultura... ...y mucho menos a la cultura popular... ...o a la cultura de la, de la gente... Eh, ...fue buenísimo porque también se instaló a nivel ciudad... ...en una ciudad que es grande en la zona... ...y una ciudad que es potente... ...y una ciudad que es muy rica... ...se instalaron temas que nunca jamás se habían debatido... ...a nivel, a nivel ciudad, digamos... ...entonces... Eh, ...todo el mundo 9 de julio hoy sabe que... ...estamos participando de una movida a nivel nacional... Por una, por luchando por la conquista de lo que son los puntos de cultura que favorecería plenamente a lo que es, eh, bueno, nuestro grupo en, en lo local y sí, montones de, de organizaciones y, y de la cultura de lo que es un, una nación.